Seguimos con esta fiesta que nunca termina A gozarla ¡Vamos a las hermanas Irma, Jurdes, Maritín! La cañita de Matibamba quiero tomar de puro sentimiento Alberto Guachocolpa en estas fiestas navideñas Chayna, chayna, chayna, chayna